Sí, es una concentración de motos, parecido a un encontro de motos, pero es una, es, es, se llama viento solidario eh, para rec recolectar juguetes y alimentos para, para unos comedores y otras entidades de bien público. Eh, viene gente de afuera, que eh, sin embargo ya está, está acá, digamos, llegó gente de afuera eh, con un, un alimento, un juguete en mano, que era la entrada, lo que se cobraba la entrada, que bueno, eso mañana va a ser donado en caravana por todos los moteros a la entidad. ¿A dónde van a concurrir y a qué hora va a ser eso? A las 2 de la tarde sale una caravana para el comedor Rincón de Luz, ellos mañana festejan el Día del Niño justamente, y nos van a estar esperando a esa hora eh, todos los chicos y todos los moteros vamos a entregarle un juguete en mano a esos chicos. Bien. ¿Es exclusivamente una visita a este centro o tienen pensado concurrir a otro lugar también? Eh, en visita y público va a ser solamente este centro. Después, eh, todo lo que es alimentos y, y juguetes que, que, que más que recolectamos eh, son donados eh, a caritas. Bien. ¿Cuánta gente congregan? Eh, y mira, estamos todavía esperando gente, pero eh, Seremos 200 y pico personas, es una concentración chica, es que todo también ambiente de amigos de, de, de, de afuera, que bueno, más allá de la, de, del, del tema que se acercan por el motociclismo, de, de, de, de, de, de las de motos, también para eh, hacer una, una donación eh, como una obra de, de calidad, ¿no? De, de, del ambiente motero ¿Acá dónde están concentrados Juan Pablo? Estamos conectados en el predio La Candela, que queda en Tuzango Sur, sería, que es eh, a metros del, del predio La Rural, eh, donde hay un, es una zona de... tenemos un salón calefaccionado con cantina, en este momento están, están haciendo, eh, bandas de rock. Eh, hoy anoche la noche cenamos todos juntos, eh, donde por ahí todavía se puede sumar gente a... a ir a una tarjeta, una, una cena para sentarse a comer, eh, colaborando también con un juguete en mano para para, para para hacer de nuevo mañana, o un alimento que son de, destinados para, para esta eh, eh, colecta. Sí. Decime, Juan Pablo, si hay alguien que nos está escuchando y quiere sumarse todavía para este, este encuentro, esta comida que van a compartir a la noche, ¿cómo hacen? Eh, no, se acercan hasta acá, hasta candela, eh, el premio de la candela, el ingreso es gratuito, eh, como es, eh, va gratuito, se trae un, un alimento, un juguete, puede ser usado en buen estado, y, y bueno, adentro, eh, lo vamos a invitar seguramente, si se quiere sentar, bueno, eh como es, como es, tenemos una, una cantidad de última si no se sé, quiere comer y, y pagar una tarjeta accesible, que para más que nada lo, lo organizamos medio ahora, ¿no? sentarnos a comer, porque somos muchos conocidos y queremos. tranquilos comiendo eh, en la cantina eh, consumir algo, un chulipán, una cantina abierta para el público dejar bien, bueno eh, Juan Pablo, muchísimas gracias por este tiempo, les deseamos mucha suerte en este, en esta actividad que van a hacer mañana, ojalá el tiempo les acompañe también. Eh, sí, sí, por suerte dejó de llover, eh, no está tan fresco como vamos, ahora calmó el viento un poco, así que eh, no, no, está lindo, por ahí no nos tocó el mejor fin de semana, pero el, el digamos, más allá que esto eh el, el viajar, el motero que vino de afuera, pero bueno, viene con un con algo en el corazón que es por ahí va a hacer esta actitud benéfica y bueno, entonces eh, eh, todo ese eh, todo es agradecido a esa gente y bueno, a la gente que pueda llegarse hasta ahora. ¿De dónde vinieron Juan Pablo? Y hay gente de hasta de Bahía Blanca, de Azul, de Tandil, de Jostez, de, de, eh, de Coronel Suárez, eh, eh, de Bolívar, hay ahí de, de algunas ciudades. Bien, que salga todo lindo, te agradecemos muchísimo este tiempo para Radio La Barrilla. Bueno, listo, muchas gracias a ustedes por llamarme y por contactarse conmigo, le agradezco. Buenas noches, Juan Pablo. Bueno,